Es el agua que has logrado despertar mi ser Un hechizo de luna recorriéndome Has logrado enamorarme por primera vez Eres la magia que no estaba cuando la busqué La que lleva mis noches recorriéndome el beso en las mañanas despertándome, susurrando al oído está listo el café, un gran amor tú y yo mujer. Eres el agua que has logrado despertar mi ser un hechizo de luna recorriéndome, has logrado enamorarme por primera vez. ¿Cómo pedirle al cielo que no aclare más ya a los cuerpos que